Hoy queremos agradecerles y quiero pedirles a todos los estudiantes, pedirles el compromiso, pedirles también a los colegas maestros la, el, la continuidad de poder llevar en adelante ese esfuerzo, esa dedicación a nuestros directores, padres de familia, tutores, que esta gestión educativa todos vamos a aportar para que podamos llevar en adelante esta mejor calidad educativa. No les voy a cansar mucho con la facultad de nuestro Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental y la Dirección Distrital del Distrito de Montero, como máxima autoridad educativa, quiero dar por inaugurado la gestión educativa gestión 2019 y adelante estudiantes del imperante Distrito de Montero y del, del imperante de la imperante Unidad Educativa Daniel Rivero. Quiero que me ayuden a decir... ¡Que viva la Unidad Educativa Daniel Cibero! ¡Más fuerte! Estamos empezando una nueva gestión y si estamos sin ganas. ¡Que viva la Unidad Educativa Daniel Cibero! ¡Que viva el Distrito de Montero! ¡Que viva nuestro Departamento de Santa Cruz! ¡Y que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchísimas gracias, mil felicidades a todos, buena suerte en la gestión 2019.